Se trata de un programa destinado a las familias bonaerenses que ya cuentan con una vivienda y buscan mejorar las condiciones de sus hogares. Hay tres líneas de financiamiento disponibles, para refacciones menores hasta 185 mil pesos, para refacciones mayores de hasta 370 mil pesos y para ampliaciones de hasta 740 mil pesos. Para inscribirse es necesario ingresar a buenosairescrea.gba.gob.ar para luego seleccionar Inscribite y comenzar el proceso consignando el CUIL y la clave de seguridad social para validar la identidad del solicitante. Con estos datos se podrá acceder al formulario de inscripción que designará un número de seguimiento de solicitud una vez finalizado. El Vino de la Costa de Berizo realiza visitas guiadas. El próximo sábado la cooperativa invita a les vecinos que se acerquen a la oficina de turismo desde las 11 de la mañana para realizar una recorrida. Para más información se puede acceder a las redes sociales de la cooperativa del Vino de la Costa. Escuchamos a Lorena, coordinadora de las visitas. Y quería invitarlos para ser parte del recorrido que vamos a hacer. Se va a iniciar eh, en el viñedo de uno de los productores de la cooperativa de la Costa. Se va a hacer una explicación de lo que es el cultivo de la vid. Eh, luego nos vamos a dirigir hacia el establecimiento elaborador de vinos. Ahí se va a explicar un poco lo que es el proceso de elaboración. Eh, y este esta visita incluye una degustación también de alguno de los productos. Así que los esperamos a todos sábado a partir de las 11 horas saliendo desde la oficina de turismo eh, de Berizo, que está en Avenida Montevideo. y Un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. Más. Autoridades de Niñez se reunieron y acordaron trabajar sobre la toma de los hornos. Autoridades y referentes del área de Niñez de La Plata y la provincia de Buenos Aires avanzaron sobre los proyectos en común durante el encuentro realizado en la sede de la Dirección General de Niñez y Adolescencia Platense. La diferenciación de incremento salarial entre los especialistas empleados en el área, un acuerdo para futuras capacitaciones para los trabajadores de la dependencia y la inclusión de mensualizados como conveniados en el área fueron algunos de los temas que se trataron. La semana que viene se reunirán para discutir sobre el abordaje que se dará a la toma de los hornos. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 1 grado y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.